Buenos días, gracias por invitarnos, por tenernos siempre p r e s e n t e Mi nombre es Mónica Aguirre, referente de Libre Diversidad del MST, y en este caso traerle la invitación para mañana 4 de noviembre a la Gran Marcha del Orgullo. Que se dará、eh, nuevamente, como todos los años, y en este caso en un año tan particular como un año electoral, y sobre todo con un b a l o t a j e en puerta. Por eso, para nosotros,、eh, sostenemos que no solo es un día de, de orgullo, sino un día de lucha. En el cual、eh, decimos que los antiderechos como m i l a y no pasarán y tampoco los ajustadores como m a s a En un contexto donde el país se agudiza la crisis social y económica, por eso para nosotros es importante salir a luchar, salir a gritar a la calle y traer esta invitación a todos los que quieran ser parte de decir basta a todo lo que están harto de estos gobiernos burgueses que nos gobiernan y, y luego. Luego entregan todos nuestros recursos naturales y agudizan m á s la crisis en el país. Por eso traer esta invitación, que sean parte y esperarle mañana. La marcha、eh, empezará a las 15 horas desde Plaza de Mayo al Congreso. Así que desde ya dejarle nuestro gran saludo y bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias por tenernos siempre presentes y gracias a todos. a l o s señor e s o y e n t e s